Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta por National Rock. 54 minutos pasaron de las 12 de la noche. Ya es viernes 30 de agosto de 2013. Programa número 129 de Diario del Futuro. Y este es el momento en el cual... Nuestro columnista de Economía, Nicolás Furfaro... Nos va a contar las últimas novedades respecto a la petrolera nacional de todos y todas los argentinos. Estamos hablando de IPF eh, Me acabo de dar cuenta que tengo el pelo largo, me lo tengo que cortar. ¿Querés que te ayude? No, no, no, no, me, me lo corto solo en mi casa. Eh, petrolera de todos los argentinos, tampoco es tan exacta esa, esa ¿Definición? concepción, definición, Ajá. porque es uno de los grandes errores que se hace. YPF no es una empresa estatal, es una empresa mixta. Yo no dije que... No es de todos los no, argentinos. No, no, no. Yo no dije que toda 50... IPF fuera de los argentinos. No, no, dije que 50... IPF es de todos <risa> los argentinos. No es lo mismo. El 51%. No mismo. ¿no? El 51% de IPF es de todos <risa> los argentinos. <risa> claro. Bien. Un eh... poco más de aquellos habitantes de provincias que tienen <risa> petróleo <risa> que de los que no. Pero es de todos los argentinos. <risa> bueno, eh, hoy. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Galucho hablando, dando definiciones ahí con la gente. De Chevron al lado, Ali Moshiri, todo toda un, una presentación, digamos, en cierta parte de lo que es la inversión, que ya está confirmada que va a llegar, todos los dólares del exterior, estos 1.200 millones de dólares más o menos. Y entre las cosas que se destacaron de, de su discurso para agarrar y tratar de, de sacar los, los puntos más interesantes... Fue el reconocimiento y la razón por la cual en gran parte Galucho está donde está sentado hoy en día Es que hay un déficit energético muy grande Y que este déficit energético es muy perjudicial para la Argentina o sea, Textualmente lo que dijo fue Tenemos un déficit energético serio y si no hacemos algo va a empeorar Bien ¿Cuál es, cuál es la razón? ¿Cuál es eh, el porqué de, de, de esta frase? Es tenés un hueco que va creciendo Que su... Quebró el techo de los mil millones de dólares por la importación de energía. O sea, vos, te, te están yendo con la escasez de dólares que hay, con la balanza comercial muchas veces eh, no llegando tan alto como llegaba antes, y todas unas cuestiones dando vueltas por, por eso, se te van los dólares y vos no, no, estás, no estabas haciendo nada cuando estaba Repsol. Ahora el objetivo, todavía obviamente sin resultados porque es algo a largo plazo, es dar vuelta, dar vuelta a esta cuestión da, eh, y empezar obviamente con la producción, con toda la vaca muerta dando vueltas ahí, que es este combustible no convencional que supuestamente puede llevar la producción de Argentina a un abastecimiento de sus necesidades y empezar a bajar progresivamente esta importación y obviamente es muy importante para la Argentina en términos de dólares, en términos de balanza, etc. Volvieron a ser etc. Hacía mucho, ¿no? decía uno. Me siento muy... Me dio una cosita de nostalgia. Pero, eh, después también, una cosa que se destacó fue cuando dice que las cláusulas no son secretas, o sea, las cláusulas del contrato entre... Chevron y Argentina. Pero no nos la va, va a contar. E YPF, no son secretas, pero no nos la va a decir. YPF, es que es una de las cosas, cosas que muchas veces se, se cuestiona, porque no se quiere saber obviamente la letra chica de este acuerdo. Y lo que dijo fue que las cláusulas no son secretas, sino confidenciales por tratarse de dos compañías privadas que cotizan en, bolso, en bolsa. El acuerdo protege los intereses privados, fue lo que dijo Galucho. Ahí en parte va lo que comentaba al principio de la columna, al tener en parte una... al tener en parte privada en IPF, al estar cotizando en bolsa, el tratamiento de todo esto se da como entre dos empresas privadas, que no sería lo mismo si fuera el 100% estatal. Sí, igual ¿vale? es una respuesta... No, obviamente. ...floja. Bastante floja. O sea, porque se podría dar a conocer, vaya a saber uno también, cuál es la razón por la cual se esconde el articulado este. Debe haber cosas que ...generarían ruido, obviamente... ...si no, no, no habría razón... ...para ocultarlo, para sobre todo... Cuando, ...cuando está tanto la lupa... ...puesta... ...puesta sobre esto... Eh, ...después también... ...bastantes cosas... ...cuando se decía... ...porque en parte, esta parte... ...del... ...del acuerdo, tiene también... ...una combinación de... ...leyes, más allá, o sea... ...de ley argentina... Ley de afuera y teniendo en cuenta que estamos en medio de una, una negociación bastante, bueno, negociación, un litigio bastante duro en Nueva York por haber emitido deuda con, eh, con ley de Nueva York en el exterior, se le preguntó, esto es, lo estoy sacando, estoy, voy a admitir, es una pregunta que fue de ámbito.com para Me gusta citar cuando es algo muy particular de otra persona. Bien. Y... ¿Quién es el cronista? El cronista Ezequiel Orlando. Bien. El otro día compartí una cobertura muy simpática. Eh... ¿La cobertura bueno. o Ezequiel? El, no, el, el, el Ezequiel, porque la cobertura fue un fiasco. viste Esas, uh. clases, esas clases de Kicillof más aburridas. Qué aburridas. Eh, bueno, entonces, eh, al preguntarse por qué... Si el gobierno conocía los prejuicios que podía tener esto en particular por qué se había avanzado en ese sentido y la respuesta de Garucho, de nuevo, esquivo tratando, o sea, viendo esto quizás como una pregunta casi, un, un ataque dijo que el poder de negociación de la Argentina se había mostrado en los más de 1.200 millones que se iban a invertir eh, gracias al proyecto gracias al, al acuerdo que, que hubo con Chevron sí Con lo cual eso también hay que ver, o sea, se hicieron algunas, cómo se dice, se entregaron algunas cosas también para poder eh, concretar el acuerdo. Por su parte, luego Moshiri, el representante de Chevron, lo que dijo fue que no, la empresa no está en el país para el corto plazo, que el objetivo... ...es que obviamente esto sea un éxito... ...no viene acá por la bondad para ayudar a Argentina... ...sino que viene a hacer plata... Me ...y imagino. a ellos le conviene obviamente que salga bien... ...luego... ...dijo que quería tener la posibilidad de invertir... ...ante las trabas, ante las protestas... ...que se ven en algunos lados... ...y sostuvo también que si tienen el apoyo adecuado de la legislación... ...el proyecto va a ser un éxito... Y en una posición muy, muy emocionante, o sea, daban ganas de llorar, dijo se lo debemos a nuestros accionistas, a los argentinos. Oh. Una, una posición muy, muy tierna. Después también más de discurso diciendo que esperaban que personas y otras compañías no creen obstáculos para lograr la autonomía energética porque no le conviene a nadie. Ahí poniendo como me protestan en las provincias, me protestan... Los ecologistas protestan los pruebas de los originarios, pero acá, poniendo también, hay un gran problema que nosotros podemos ayudar a resolver, contraponiendo dos cuestiones, eh, y después... También eh, en relación a lo, al acuerdo en particular, eh, el representante de IPF, Galucho, ya volviendo a su discurso, aclaró que son 1.240 millones de dólares. Estos 1.240 millones de dólares son 2 dólares que entran del exterior, o sea que se van a negociar el mercado único libre de cambios acá. Eh, y después la petrolera eh, local, IPF, se comprometió con la provincia Neuquina en desembolsar. ...al menos mil millones de, de dólares. Y se, además se confirmó, se volvió a aclarar que la estadounidense Chevron va a poder exportar el 20% del petróleo eh, crudo... ...pero recién a partir del, del quinto año. año de la operación. Entonces un poquito de, de lo que ya se sabía, un poquito de, de todo lo que ya se había relatado y dicho... pero Casi una presentación en sociedad, una presentación en público con el dato del reconocimiento del déficit energético y con las características particulares de, del acuerdo todavía bajo las sombras. Muy bien, queda bastante claro, todo lo claro que puede llegar a quedar sabiendo la parte que sabemos necesitaríamos más información para, no para terminar. No decir. No, que hay, hay partes del acuerdo que no se conocen, que no son públicas y no nos permiten hacer un, una opinión definitiva, pero en principio confiamos en que no, Galucho... No confío en nadie, vos no confiesas no en vi. nadie. Yo confío en que Galucho lleve esto a buen puerto porque si no, ¿qué nos queda? eh ¿Qué nos queda? El amor. No, bueno, eso vos que sos afortunado. Vamos a escuchar Alma Fuerte haciendo la llaga y volvemos ya con más Diario del Futuro.